El círculo secreto. Los ovnis, las eh, profecías son algunos de los temas que eran parte de las citas secretas del Papa. ¿Sí? Y lo hemos sabido gracias a un periodista que ha podido conocer de primera mano qué es eh, lo que ocurría en esas eh, reuniones. Y ese periodista mexicano está hoy con nosotros. Eh, Yojalán Díaz, eh, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarlos. Desde México, donde tenéis muchas horas menos, ¿no? a siete horas menos, así es, siete horas menos. Nada más y nada menos, siete horas eh, menos, eh, la luz eh, todavía está en todo lo alto. En México, por ajá, cierto, ajá. Eh, tú has investigado como periodista, como investigador, eh, como con ambas cosas, mucho una de las figuras eh, más importantes de los últimos años. No sabemos en dónde cuadrarla, pero bueno, está modificando muchas cosas. Y es una figura que tú querías eh, conocer qué pasaba ...con el Papa antes de ser Papa... ...y te encontraste lo que te encontraste... ...y las personas con las que te encontraste... ...te contaron cosas muy sorprendentes... ...así es, fíjate que tuve la oportunidad... ...de estar en Perú... ...y fue en Perú, en Lima... ...donde me entero ...de unas reuniones que había tenido... ...el que hasta ese entonces... ...bueno pues, eh, había estado... en, ...en la Argentina... ...en bajo perfil... ...pero era uno de los personajes más importantes... ...de la Iglesia Católica, entonces y en esos momentos se había convertido en el Papa Francisco. Pues resulta que eh, a mí la primera información que me llegó, y que fue donde yo empecé a jalar el hilo, comencé a darle seguimiento muy puntual, porque después me eh, bueno me he encontrado hasta el momento con muchas trabas, porque déjame déjame decirte a ti y a todo el auditorio que eh, el hablar del Papa Francisco en estos momentos en la Argentina, sobre estas reuniones, ...que tuvo con diversos investigadores del tema de los OVNIs... ...y sobre todo con Don Pedro Romaniuk... ...que podemos considerar que es uno de los personajes... ...más eh, destacados de la investigación y difusión del tema... ...de los extraterrestres y de los OVNIs en esa parte del mundo. Y déjame decir entonces que eran reuniones que me aseguraron... ...mis informantes, que iniciaban eh, un día a las cinco o seis de la tarde y todo finiquitaba al día siguiente entre las cinco o seis de la mañana, es decir estamos hablando prácticamente de doce horas, pero hay tres temas fundamentales que le importaban a sus a, bueno al que actualmente es el Papa Francisco, su santidad, uno de ellos era y el que le cautivó, el que lo enamoró por llamarlo de alguna manera desde que fue niño fue las profecías de Benjamín Solar y Parravichín que hay que considerar y hay que tomar muy en cuenta que es considerado el, el, el Nostradamus de América como lo ha bautizado don Fabio Serpa ya desde hace algunos años. ¿Qué decía Benjamín Solari Parravicini? Es un personaje dentro de la historia latinoamericana que tuvo o tenía visiones y dentro de esas visiones él recibía también bueno pues ciertos mensajes, mensajes tipográficos donde él adelantaba lo que 20, 30, 50, 70 años, más adelante en el tiempo iba a suceder. Estamos hablando prácticamente desde los años 30, 40, que se venían presentando este tipo de informaciones. Y déjame decirte que dentro de esto había un apartado que enamoró a, a, a, al que actualmente es el Papa Francisco, y, y bueno, pues era el hecho de que la Iglesia Católica tenía que salir a las calles. Yo recuerdo que cuando estuvo en la República Mexicana hace unos años, bueno pues este la conmoción, era un papa nuevo, era conocer saber qué qué, qué, pues, qué traía entre manos cuál era como que la administración y los objetivos que iba a tener para todo su fortificado y recuerdo que ah, hubo un, un un discurso que a mí me llamó profundamente la atención y que me reconfirmó. Mucho de lo que yo había escuchado en América del Sur Quizá estas eh, reuniones En las que existía la actual eh, papá Explica mucho su postura abierta Ante determinados eh, temas y asuntos Porque sí, ha tenido claro. unas declaraciones eh, Muy positivas hacia estos eh, asuntos claro, Así es, mira, es que Muy simple, o sea, tenemos entonces Por un lado, que desde niño tenía O le llamaba la atención todo lo de Benjamín Soler y Parralchín Con las profecías de la Iglesia Católica Que decía que la Iglesia tenía que salir a las calles Uno, después cuando ya asume El pontificado hay que recordar que José Gabriel Funes, este jesuita que era el encargado del Observatorio Astronómico del Vaticano, hizo declaraciones donde aseguraba que los extraterrestres eran nuestros hermanos. Días después, o semanas después, ¿qué sucede? El Papa concede una entrevista a una de las principales revistas de moda en en Europa, y él habla, el, el tema central fue la vida extraterrestre. ¿Cuándo habíamos visto a un Papa hablar sobre la vida extraterrestre? No hablo de ovnis, no hablo de hombrecitos verdes, pero semanas después el Papa dijo ¿Qué pasaría si mañana llegara un extraterrestre, nariz larga, orejas puntiagudas y me pidiera que lo bautizara? ¿Se lo vamos a negar? Y después vienen más declaraciones que hacen referencia que tenemos en estos momentos O, oh, en este caso, la silla de San Pedro está ocupada por un Papa está sensibilizado con el tema del fenómeno ovni, los extraterrestres, la vida más allá de la muerte, y también otro tema que siempre me ha gustado, por lo que me han dicho mis informantes, que es las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Cuando el Papa, el día que tomó posición de su cargo, salió al balcón ahí en la plaza de San Pedro y dijo aquello de, eh, se ha tenido que ir el mundo cardenalicio al fin del mundo para a, encontrar un Papa. Quizá, quizá, eh, cuando decía lo del fin del mundo, no lo decía, eh, o lo decía con segundas, ¿no? Yo creo que sabía perfectamente a qué se refería con esas palabras. Mira, ya cuando, eh, ahora que con el tiempo he analizado, mira... Eh, eh, eh, te puedo decir que eh, Recientemente, bueno, se he publicado Esta información, que fue una parte Nada más una parte de toda la información que tengo De personas que estuvieron en esas reuniones Reuniones de 12 horas Donde se asegura Y esto me lo han dicho los informantes Que no han querido que diga quiénes son, pero son personas Que estuvieron ahí En esas reuniones Que saben perfectamente de qué se habló quiénes de la política de la Argentina Se reunían, quienes del ámbito artístico, llegaban a esas reuniones. Y desde luego llegaba el que actualmente es el Papa José. Y, y bueno, tenemos ahí el Papa Francisco, y tenemos entonces también que es Don Pedro Romano, que era en su casa, o eran las instalaciones de su fundación. Pero después, con el tiempo, cuando yo eh comencé a darle seguimiento cuando yo me entero en Lima, eh, fueron muchas personas que busqué, contacté eh, vía telefónica, por correo electrónico, es eh, por todos los medios posibles y bueno, pues todos me decían, mira, te podemos dar toda la información, no puedes decir nuestros nombres y no te podemos dar una entrevista ni en audio, ni en video, ni por correo electrónico, nada, todo va a ser de palabra. Yo le decía, pero por pero por qué qué es lo que sucede? Y me decían, nos han pedido, así tal cual, nos han pedido de la Iglesia Católica en Argentina que eso nunca existió, que nos olvidemos, y todo es por el bien de su santidad y de la Iglesia Católica. Yo aquí el cuestionamiento, Bruno, amigos del auditorio, ¿a quién le tienen miedo? Eso sucedió cuando él era joven, eso sucedió hace mucho tiempo. No sé si en, en, en algún momento pues, consideró que iba a ser el Papa del Cambio. La verdad es que es muy sorprendente la existencia de esas eh, reuniones, esas investigaciones eh, que tú has hecho con muchos eh, testigos de personas que estaban en esas eh, citas, en esas... Eh citas eh, ocultas, entre comillas, eh, que hacía y afectó al Papa y que quizá explica muchas cosas. Eh. Por cierto, Johanna, claro. nos hablas eh, desde México, un país desde el cual nos escuchan eh, mucho, hay mucha gente que nos escucha en directo, mucha gente de aquí de México que se descarga los podcasts. Esto no es eh, casualidad, eh, es un síntoma de que ahora mismo México vibra mucho con el misterio. Sí, mira que eh, te puedo informar que en estos momentos al norte de la República Mexicana, eh, en los municipios fronterizos con los Estados Unidos, hay una cantidad impresionante de avistamientos de objetos voladores no identificados. Vemos que es Tijuana, que sería como el centro o el epicentro, por llamarlo de alguna manera, ...de la gran oleada que estamos viviendo en estos momentos. Eh, he tenido la oportunidad de darle seguimiento. He estado en muchas ocasiones en Tijuana, en playas de Rosarito... ...que eh, queda a un lado de lo que es el Océano Pacífico... ...y me he encontrado con unas historias que datan de la década de los treinta. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque esto... ...le sigo dando eh, seguimiento, porque hay muchos testimonios... ...hay fotografías, hay filmaciones de los años cuarenta y de los años cincuenta ...donde se aseguraría que, bueno, está la presencia de objetos con forma de disco, objetos con forma de esfera, de seres que se autonombraban intraoceánicos y que ellos vivían hacia el interior del Océano Pacífico. Johanan Díaz nos está hablando y contando todo esto desde México, una tierra que cada vez eh, sentimos eh, más cerca y por la que tenemos eh, más admiración. Johanna, eh, gracias eh, por contar las cosas eh, con esa pasión y ese sentimiento tan propio de... ...algo que hemos eh, perdido aquí... ...que es eh, la pasión eh, por ciertos eh, temas... Eh, ...lo claro. es eh, fantástico... ...y nos encanta escucharte... ...y estar en contacto con eh, México... ...que es eh, nuestra segunda tierra... ...por lo menos en cuanto al número de oyentes... ...y nos escucháis, sí, sí. hay muchísimos claro. de allí... ...y estamos muy muy agradecidos... ...no, pues al contrario Bruno... ...y déjame decirte que realmente es muy conocido... ...tu programa acá en la República Mexicana... Y que lamentablemente, bueno, en México, eh, mira, eh, yo hace unos meses estuve allá, estuve tres dos meses y medio exactamente, y, y bueno, me di cuenta de que eh, si ustedes tienen, no sé, a nivel nacional, cinco o seis programas, en México hay uno, lamentablemente. O sea, esa es la paridad, y por eso buscamos en, eh, a través de Internet y buscamos siempre aquellas personas que nos proporcionen información para hacernos, Eh, una conclusión y dar y que nos proporcione más detalles y yo creo que tu programa está cumpliendo con ese con esa parte que es informarnos en tiempo real de lo que sucede. Y yo creo que ese es el trabajo que, que tú has venido realizando y eso es lo más importante, ¿no? Johan, eh, muchísimas gracias, eh, te lo agradezco. Además, eh, quedamos eh, eh, hacemos una cosa, me voy yo a México eh, un tiempo, me cuentas y me presentas, eh, gente, te vienes aquí a España y fortalecemos esos eh, lazos eh, porque tan importante es eh, que España y México estén unidos eh, y que nosotros aprendamos eh, de vosotros eh, porque tenemos, insisto, muchísimo que aprender el... Eh, mundo eh, latinoamericano americano en general eh, nos está enseñando sobre todo algo que aquí yo personalmente siento que cada vez hace falta más sentimiento y pasión, así que muchísimas así es, gracias al contrario Bruno pues te mando un fuerte abrazo, muchas gracias al igual que a todos los amigos que ¡Qué fantástico, Johanna! Díaz, Contanos esas citas secretas, esas reuniones secretas, esas acciones que tenía el Papa Almohadía, Rosa Ventos 20. En el Círculo Secreto estamos hablando de ese tema, continuamos hablando de ese tema y lo hacemos con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, Hola Juanjo. Superno. Oye, que nosotros, nosotros también nos apuntamos a ir a México, ¿verdad? Hombre, por supuesto, sí, sí, sí, seguro. Oye, por cierto... Tanto allí como aquí como en cualquier sitio nos podemos enterar de esas aficiones secretas en del Papa porque el tema de los ovnis hablaremos de, en otra ocasión de cara y cruz de lo que ha supuesto de cambio o no ha supuesto de cambio este actual Papa pero lo cierto es que su afición por el tema de los extraterrestres y de la vida en otros mundos viene de lejos. Bueno, yo he estado escuchando a Johanan y además he leído, he leído su trabajo y, y además, bueno, aprovecho para mandarle un afectuoso saludo porque tuve oportunidad de conversar con él, estar mucho tiempo cuando él vino aquí a España, como él ha señalado hace unos meses, y, y lo cierto es que seguramente tenga esa ficción, también conocemos que en, que en Argentina ha habido sacerdotes y además jesuitas, que eran, eran grandes ufólogos, entonces es posible que, sin lugar a dudas, bueno, que, que se hubiera interesado por esta cuestión, Eh, lo que es cierto es que luego en sus declaraciones públicas eso no aparece. Yo por lo menos conozco una entrevista donde sí que ha, ha tratado de exponer cuáles son sus aficiones, digamos, más personales. Él se manifiesta, por ejemplo, un ferviente seguidor del fútbol, eh, le gusta, por ejemplo, determinada música, menciona, por ejemplo, Mozart, determinados autores de, de literatura, y la cuestión, digamos, ufológica no la ha manifestado claramente. Eh, ha aludido, por ejemplo, Johanan a, a algunas a conversaciones que ha tenido, algunas declaraciones públicas, Puestas en contexto, quedan yo creo que bastante rebajadas. Por ejemplo, sí que es cierto que comentó que, que si venía una escritura de marcianos, pues que eh, marcianos, además de, dentro de, del tópico, porque mencionaba a los marcianos, marcianos y los describía como verdes, con una nariz larga, sí. grandes orejas, no muy, él, él señalaba incluso como los dibujan los niños y decía que, bueno, que él más o menos de, defendía la idea de que podían ser perfectamente bautizados. Pero esto era en el contexto de una aclaración de un párrafo de la Biblia donde se estaba comentando el bautismo de los primeros gentiles y de los primeros paganos en los orígenes del cristianismo. Y era un poco una especie de metáfora para aclarar ese pasaje bíblico. ¿Le traicionó al subcociente y, y optó por algo que es realmente su afición y por eso puso ese ejemplo, porque realmente es un tema que le apasiona? ¿O simplemente era una, una metáfora, como digo, una analogía para, para aclarar un punto que era un poco confuso? Hay otro aspecto también, cuando comentaba también Johannan eh, que en una revista en Paris Match, él habla también de le preguntan por los extraterrestres y desarrolla el tema, es porque se lo preguntan directamente. Entonces, claro, a raíz de que, de que anteriormente había hecho la otra manifestación y él da una pauta como diciendo, bueno, vamos a dejar esto en manos de los sabios... Eh, sabemos que el Creador es eh, infinitamente poderoso y por supuesto puede haber otros extraterrestres, pero bueno, lo que es seguro es que Jesucristo es el Hijo de Dios, se ha encarnado, ha muerto en la cruz para salvarnos del pecado y es a, a nosotros los que nos, por, nos corresponde un poco seguir su mensaje. Pero eh, no entran sí, mayores. Si eh, ¿no? ¿sí hay una relación entre, por ejemplo, los congresos de astrobiología eh, liderados o ideados eh, por él. Eh, tiene una creencia en estos eh, asuntos la astrología claro. entendía como vida extraterrestre no hablamos claro. de, de ovnis Eso es. Yo, yo lo que distinguiría es, no sabemos exactamente qué es lo que piensa el Papa y seguramente en una materia tan delicada como esta no lo va a hacer públicamente, si luego tiene un pasado que, como decimos, incluso dentro de lo que serían compañeros de su orden, jesuitas, había esa afición a, afición a la ufología, afición a también otro tipo de, de análisis y de estudios paranormales, pero lo que sí que hay en los últimos años es una sensibilidad del Vaticano como conjunto, ...hacia la cuestión extraterrestre y hasta cierto punto podríamos estar diciendo que el Vaticano, eh, evidentemente no es la, la, el problema principal al que se dedican... ...y tampoco sería bueno que se dedicaran a esto como problema principal, pero sí que se están preparando para el contacto extraterrestre... ...y en eso sí que están surgiendo una serie de iniciativas, incluso alguna serie de polémicas una forma de, de preparar teológicamente qué es lo que tienen que hacer cuando se encuentre con un extraterrestre. Y ha habido titulares y posicionamientos de, de miembros de la curia o de determinados cargos dentro del Vaticano que son muy, muy llamativos. ¿No? Tú comentabas los congresos de astrobiología. Esos congresos de astrobiología ya fueron, eh, cuando estaba Ratzinger, ya fueron también promovidos, en, en, por ejemplo, en, en Arizona, en el año 2014, eh, también en el Vaticano en el año 2009, se hizo una conferencia Se ha hecho, además de esos congresos de astrobiología, porque entienden que es muy importante el conocimiento de otras formas de vida en el universo para ver luego qué entidad religiosa se le da, cómo se les trata, si la Biblia tiene, por ejemplo, eh, acogida dentro de esas formas de vida o no. Y luego también, no solamente eso, es que han ido más allá y también se constata que determinados grupos ufológicos de referencia en Italia han impartido conferencias, por ejemplo, en el año 2000, en el 2010, en el 2013, eh, de, en, en el Vaticano, bien a grupos más o menos particulares o bien a mm, bueno eh, entidades también más relevantes. Por lo tanto, esa sensibilidad existe, ese conocimiento existe y, sobre todo, hay un debate de fondo que también a veces ha salido a la luz con publicaciones eh, bueno interesantes de teólogos de qué hacemos con estos extraterrestres cuando aparezcan. Porque se supone que al igual que cuando se fue al Nuevo Mundo ¿no? y se quería dar ese mensaje no religioso, se están preparando por si se conquistan otros nuevos mundos y hay una nueva especie extraterrestre con la que se quiere contactar, el, el, el intentar llegar eh, con ese mensaje antes que otras religiones. Sí, mira, justo en las declaraciones que hacía el Papa en, en París Match, Él ponía de ejemplo el caso del descubrimiento de América, porque decía, bueno, que entonces nadie imaginaba que existiera y, sin embargo, estaba ahí. ¿Y cómo reaccionó la Iglesia ante la aparición de esos seres que en un primer momento no se tenían ni por humanos? ¿no? Posteriormente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues hay una serie de modelos muy interesantes que tratan de ver, eh, por ejemplo, si nosotros somos la única especie elegida por Jesús y somos los únicos que hemos sido salvados por él y, por lo tanto, somos eh, el pueblo eh, elegido y privilegiado, O bien es necesario que haya también otra serie de, de Cristos, de, de Mesías, que vayan por los diferentes mundos, por las diferentes civilizaciones que hay en el cosmos, también redimiendo a esos a esos pueblos. Claro, porque porque no sabemos si el sacrificio de Jesús en la Tierra, desde el punto de vista católico, no, ha servido para salvar a todo el universo o solamente ha servido para salvar a los residentes en este planeta. Y eso ha generado una polémica porque ha habido recientemente un libro que ha publicado un eh, Kramer, que es un, es un teólogo que, que, es un teólogo bastante prestigioso, que está en una universidad en, en Mónaco. Él ha publicado un libro titulado, eh, si no recuerdo mal, creo que es Jesús, los ovnis, no, los extraterrestres y Dios, me parece que es. Y, y, ha, y ha habido, eh, es una, él plantea algo que es muy casi, no digo que roza la herejía, porque bueno, eh, pero simplemente eso ha sido bastante polémico, porque él plantea la visión de una cristología, de una visión de Cristo como eh, plural, en vez de localista. Es decir, ha habido diferentes cristos en diferentes que han ido, como digo, redimiendo, a, salvando a las diferentes civilizaciones que hay en el cosmos, pero eso genera una serie de problemas. Porque imaginaros que si luego nosotros nos ponemos en contacto con esos extraterrestres, seguramente ellos tengan su propio evangelio. ¿Hasta qué punto es el mensaje que traigan, el mensaje religioso, aunque aun siendo, digamos, cristianos los dos, el mensaje religioso que ellos traigan a la Tierra cuando se entran en contacto, cómo encaja, cómo se reconcilia con la Biblia que tienen aquí? Y también de ahí se puede hablar de un extraño correo electrónico que ha sido divulgado, que ha sido filtrado gracias a Wikileaks. Sí, eso también es dentro de lo que es todo este ambiente que, como digo, un poco parece que se están preparando para el, para el contacto, En, en las filtraciones además recientes de, de la campaña electoral que todos conocemos cuando se estaba presentando Hillary Clinton, eh, sabemos que hubo bueno, pues muchísimos eh, miles de, de emails que salieron a la luz y hubo uno muy llamativo eh, que era enviado por Edgar Mitchell, del que hemos hablado en muchas ocasiones, es este astronauta del Apolo 14 que fue el sexto hombre en, en caminar por la Luna, que es también un conocido defensor de la tesis extraterrestre, un, un ufólogo muy comprometido que falleció también hace no demasiado y este Edgar Mitchell enviaba un email a John Podesta, del que también hemos hablado en muchas ocasiones. Era el que el, el encargado de la campaña presidencial de Hillary Clinton, y sabemos que él es un, un ferro también, de, un vehemente defensor de la desclasificación de toda la información ovni que, que, que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues en ese correo se hablaba, por parte de Edgar Mitchell, de a ver si se fijaba ya una reunión para hablar del tema de la desclasificación y de la energía de punto cero, que es esta especie de energía liberada, que se supone que los extraterrestres o una inteligencia extraterrestre ha debido mandar a algunas élites de la Tierra para que bueno se hiciera esa reunión y eso saliera a la luz. Eh, además, añadían, que es ahí un poco la conexión con el Vaticano, decía literalmente Edgar Mitchell en su correo que mi colega católica Terry Mansfield estará allí también para ponernos al día sobre la conciencia que tiene el Vaticano sobre la inteligencia extraterrestre. No sabemos eh, si tiene aficiones secretas eh, o no, pero lo cierto es que este papá no deja indiferente a nadie. Juanjo, muchas gracias. Hasta muchas gracias a vosotros. esta mañana.